Amables oyentes, en la Meca, la ciudad sagrada del Islam, había algunos personajes que conocían narraciones, relatos judíos o cristianos semejantes a los mencionados por el Corán. Los comentarios musulmanes del Corán nos hablan de esas personas y citan algunos nombres y a uno de ellos apunta personalmente una alella del Corán. Se dice que los contrarios acusaban a este hombre de ser el autor del Corán y la ley ya replica subrayando que este hombre era un extranjero en tanto que el Corán está en lengua árabe pura. Y se dice que este extranjero era totalmente incapaz de redactar el texto del Corán. Pero no sabemos hasta qué punto estas historias bíblicas relatadas en el Corán eran ya conocidas en la Meca ¿Y quiénes eran los hombres con quienes estaba tratando Mahoma? Excepto la tradición que dice que un primo hermano de la primera esposa de Mahoma era cristiano. Lo que sí sabemos por el Corán era que, según las tradiciones islámicas, Mahoma solía ir a retiros espirituales, a veces en una gruta del monte Irak, en el desierto próximo a la Meca, y allí tuvo algunas visiones. Según esas tradiciones, vio en sueños a un personaje enorme que le dio la orden de predicar. Para algunos se trata de una visión en la que Mahoma estaba despierto. Y le dijeron, leemos en el Corán, recita en el nombre de tu Señor que ha creado ha creado al hombre de sangre coagulada recita tu señor es el munífico que ha enseñado el uso del cálamo ha enseñado al hombre lo que no sabía entonces dice el relato que mahoma inquieto conmovido abandonó la gruta y volvió a su casa y se lo contó a hadicha a su esposa y ella sola o con él según otras tradiciones se dirigió a casa de su primo cristiano, llamado Garaka ibn Naufal, quien la tranquilizó y afirmó que la visión venía de Dios. Después eso hizo todo durante casi tres años, y en el año 612, dice la tradición, que estas manifestaciones se reanudaron. El Corán alude a estas manifestaciones particulares en dos pasajes principales, en una parte, protesta contra los que trataban a Mahoma de poceso, de iluso y extraviado, y allí él afirma la veracidad de su visión. Es claro que toda la tradición musulmana ha visto en estas cosas la evocación del ángel, de la revelación, el muy poderoso, fuerte, majestuoso, mientras él estaba en lo más alto del horizonte a pesar de la contradicción y la incredulidad de mucha gente de todos modos lo que Mahoma afirma es haber tenido visiones o contactos con seres celestiales que le revelaron las palabras que después hubo que escribir en el Corán todos los teólogos musulmanes han visto en el Corán la idea de que el texto sagrado ha descendido completamente, es decir, ha descendido de Dios, que ha sido dictado desde lo alto, sin que Mahoma haya tenido la menor parte en su composición. Y entonces se dice en el Corán mismo, es en verdad la revelación del Señor del Universo, el espíritu digno de confianza lo ha bajado a tu corazón, se refiere al Corán, para que seas uno que advierte, y en lengua árabe, clara. Esto hay que tenerlo en cuenta, como lo hemos dicho varias veces, porque el texto coránico es, para los árabes, insistimos, la forma de la religión eterna que ha sido revelada previamente. Entonces, ellos hablan de la manera como Dios se manifiesta a través de los siglos y consideran que el Corán es la última expresión de esa revelación particular. Los judíos reconocen ese parentesco cuando leen el Corán, a pesar de los prejuicios raciales, si bien son parientes porque todos descienden de Abraham, a pesar de los prejuicios políticos e ideológicos. Y también los reconocen los árabes, es decir, que el Corán establece un vínculo entre el Islam y la cultura judía y también la cultura judeocristiana. Pero claro, cuando uno empieza a leer descubre que la enseñanza coránica en la Meca se refiere sobre todo al anuncio del juicio final y a la unicidad de Dios que será el único juez en ese día. Se describe el juicio en términos de trastornos cósmicos, pero sobriamente. Es decir, no se parece demasiado a esas grandes figuras que nos asombran cuando leemos el Apocalipsis cristiano, el Apocalipsis de la Biblia cristiana. Pero en el día del juicio, según el Corán, el hombre sabrá, sus obras serán públicas, las obras buenas serán para el paraíso y las obras malas para el infierno. Y ya hemos explicado muchísimas cosas, como que la dureza, de corazón para con los pobres es causa de condenación, pero también aparece otra causa de condenación en el Corán, la oposición a los enviados que Dios ha mandado a los hombres al tratarlos de mentirosos y no creer en su mensaje, al negarles obediencia o no admitir la unicidad de Dios, su bondad, su omnipotencia y su creación y negar la misión de los enviados, de los profetas, Y se nos dice que todas esas personas están condenadas al fuego eterno. Y no deja de tener semejanza a esto con la enseñanza que hallamos en los evangelios. Por eso también es notable que el Corán enfatiza que la fe sin obras no vale, pero sobre todo enfatiza que las obras sin fe no tienen valor. Hay cierta semejanza con las epístolas, que están en la Sagrada Escritura, particularmente la afirmación más enfática del Corán en este aspecto, sin la fe las obras no valen nada, no puede haber obras que no estén acompañadas por la fe. Por supuesto tenemos que continuar este análisis, amables oyentes, para que ustedes estén bien informados y para que nuestros amigos musulmanes comprendan una perspectiva cristiana del Islam. Termino aquí porque venció mi tiempo y los convoco para la próxima charla.